Y reposó en el séptimo día. Por tanto quehová bendijo el día de reposo. Y lo santificó. Acuérdense que hemos estado viendo. Cómo debe ser la adoración. Cómo debe ser la adoración que debe regir. Al pueblo cristiano. Y a través de los mandamientos hemos aprendido algunas cosas. A quien adoramos. Porque él dice no tendrá dioses ajeno delante de mí al único Dios que hay que adorar es al Dios único y verdadero del que habla la Biblia segundo cómo adorarlo dice que no te harás imagen y no te postrarás ante ella ante el único que nos debemos postrar es ante Dios no tomando su nombre en vano y estamos viendo el día que Dios estableció para adoración y cómo hacerlo y cómo adorarlo. Eso es lo que hemos estado viendo. Si no estoy mal, hemos visto cuatro o cinco temas relacionados con el día de reposo. Vimos el mandamiento de acordarnos del día de reposo. Vimos cómo Dios lo estableció. Vimos el día de reposo en el antiguo testamento y les prometí que hoy íbamos a hablar sobre el día de reposo en el nuevo testamento muchos se han hecho una pregunta qué es con lo que quiero que arranquemos hoy ¿quebrantó Jesús el día de reposo? ¿quebrantó Jesús el día de reposo? acuérdese como terminamos el miércoles pasado diciendo que se santificaba el día de reposo cesando de nuestras actividades y se profanaba trabajando y Jesús dijo mi padre trabaja y yo hasta ahora trabajo la pregunta que se han hecho muchos profanó y quebrantó Jesús el día de reposo bueno también le recuerdo algo no ya hablamos de cómo fue cambiado de sábado a domingo eso ya lo hablamos ya lo vimos también qué dicen ustedes quebrantó Jesús el día de reposo imposible porque porque ya vimos que es el pecado miramos primera de Juan capítulo 3 Vamos a recordar algunas cositas. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado... Infringe también la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Todo aquel que comete pecado Infringe también que la, la ley Pues el pecado es la infracción De la ley Entonces qué es el pecado Infringir la ley Si Cristo Y acuérdese que también vimos eso Acordarse del día de reposo es el cuarto mandamiento Y es parte de la ley moral de Dios Las leyes ceremoniales fueron abolidas Pero las leyes morales no Si Cristo hubiese quebrantado el día de reposo Hubiera que Pecado Y la Biblia enseña que Cristo que No peco Miremos Santiago infringir la ley es pecado ¿cuántos mandamientos de la ley debería infringir yo para violarla? entonces ya vamos a leerlo en Santiago capítulo 2 aquí se estaba presentando un problema que Santiago está tratando la iglesia y algunos hermanos estaban haciendo distinción entre los ricos y los pobres. Y mire lo que dice en el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardara toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable. Se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás ahora bien si si no cometes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley que está diciendo Santiago el que viole uno solo los mandamientos ha quebrantado toda que la ley porque el que dijo no matarás también ha dicho no adulterarás si Jesús hubiera quebrantado el día de reposo, hubiera que, pecado, y esto es imposible, porque la Biblia nos dice, que Jesús, no, peco, vamos a mirar esos versículos, Pedro, ahí están en, estábamos en Santiago, enseguida Santiago está Pedro, vaya, vaya, a la primera de pedro capítulo 2 primera de pedro capítulo 2 versículo 21 pues para esto fuisteis llamados porque también cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca Cristo no hizo qué pecado, ni se halló maldad en su boca, ni se halló engaño en su boca entonces queda claro que Pedro da testimonio de que Cristo no pecó, el autor de Hebreos miren lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 4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 Jesús no pecó dijo Pedro y el autor de Hebreos dice que Cristo estuvo que sin pecado miremos segunda los Corintios lo que dice San Pablo segunda a los Corintios capítulo 5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 en él entonces queda claro algo al que no conoció pecado Cristo no pecó fue tentado en todo pero sin pecado y no conoció pecado o sea que si Cristo no pecó eso quiere decir que no violó la ley no fue transgresor de la ley por lo tanto no pudo haber quebrantado el día de reposo, ni mucho menos haberle enseñado a sus discípulos a quebrantarlo. Entonces vamos a ver algunos relatos de algunas cosas que sucedieron en el día de reposo y entendamos algunas cosas que Jesús enseñó. Entonces vamos a tratar de hoy de ver el relato de Marcos 12 no, perdón, Mateo 12, Mateo 12, vamos a estar viendo varios, pero hoy nos vamos a enfocar en este texto y vamos a aprender algunas cosas que este texto nos enseña.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 he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?,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 Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca la mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra él para destruirle. Quiero que sin perder Mateo, vamos a Marcos capítulo 2. Y vamos a leer este mismo pasaje o este pasaje paralelo en Marcos Marcos capítulo 2 versículo 23 sin perder Mateo por favor 2.23 de Marcos aconteció que al pasar por él aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los balizados le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y, lo, y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición,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 Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y salido los fariseos tomaron consejo contra los herodianos y con los herodianos contra él para destruirle ahora sí quiero que vamos a desarrollar el tema tres cosas importantes que vamos a aprender hoy jesús es mayor que el templo jesús es el señor del día de reposo y el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo esas tres cosas Jesús es señor del día de reposo esto debe tener un significado para nosotros bien, bien importante si algo que chocó a los religiosos de esa época eran algunas cosas que dijo o hizo Jesús que demostraban su señorío o en otras palabras demostraban que él era Dios y ya se lo voy a mostrar ejemplo ustedes leen en los profetas que los profetas dicen así dice el Señor o así dijo Jehová o así dice dios cuando venía palabra de dios a ellos ellos decían así dijo dios jesús alguna vez dijo así dice el señor el que dijo yo os digo porque él decía yo os digo porque él era el señor porque él es el señor él es dios él no necesitaba decir así dice y Porque el que estaba diciendo era él. Él es la palabra de Dios que se hizo. Hombre, acuérdese. La autoridad que Jesús ejerció y tenía sobre el día de reposo demostraba su señorío, demostraba su divinidad. Mire cómo empieza el relato. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bueno, vamos a ir desarrollando algunas cositas. ¿Quiénes podían arrancar espigas? Los pobres. ¿Quiénes estaban arrancando espigas ahí? Los discípulos. O en otras palabras, los apóstoles. O sea que según parece no eran ricos ¿no? Y lo estaban haciendo un día de reposo Cuando los fariseos lo vieron le dijeron hey, Aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer En el día de reposo En ningún pasaje estaba buscando En ningún pasaje del antiguo testamento Prohíbe recoger espigas Pero los fariseos podían basar su razonamiento en el pasaje de eso 16 que nosotros leímos el, el miércoles pasado que Dios le prohibió al pueblo de Israel ir a buscar maná el sábado posiblemente ellos estaban basando sus razonamientos en ese texto no les era permitido ir a recoger el maná. No les era permitido ir a cosechar. No les era permitido ir a recoger espigas. Están haciéndolo ilícito. Entonces Jesús les dice algo. Que es aquí donde está lo importante. Pero Él les dijo. Les va a citar la Escritura. No hay leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre como entró en la casa de Dios y comió los panes de la propicición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes llegó un momento en que Saúl la amenazó a David de muerte y David tuvo que salir huyendo y no tuvo tiempo para preparar alimentos pero él arrimó al templo y el sacerdote de le dio comida le dio cual comida él le dijo mira no hay comida aquí lo único que hay son en los panes santos, pero por lo menos te los daré si se han guardado de mujer. Y ellos dijeron, no hemos tenido tiempo para estar con mujer. Y él les dio. Y dice la Biblia que ese pan solamente les es permitido comer a los sacerdotes. Pero mire lo que se está presentando, un pueblo con hambre. Y habiendo esa comida, les es permitido comérsela. Es más importante la vida humana que muchas otras cosas. Eso es lo que Jesús estaba diciendo y más adelante ustedes lo van a ver. En el versículo 12 dice, "Vale más un hombre que una oveja". Porque Jesús hizo cosas en el día de reposo, porque Jesús sanó a personas en el día de reposo, porque vale más el hombre. Versículo 5 porque estos versículos nos van a llevar al primer punto del mensaje de hoy no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa ¿por qué les dice profanan el día de reposo? porque en el día de reposo no se podía trabajar pero los sábados se presentaban sacrificios los sábados se encendía el altar, se mantenía el fuego encendido, la actividad del templo se hacía los sábados, claro, era el trabajo religioso, era el trabajo por el cual los sacerdotes presentaban ofrendas a favor del pueblo, y dice, ellos trabajaban profanando el día de reposo pero eran sin culpa porque estaban trabajando en qué en las cosas de su señor entonces el versículo 6 les dice pues os digo que uno mayor que el templo está aquí porque Jesús hizo lo que hizo en el día de reposo porque estaba haciendo la obra de su padre porque es mayor que el templo porque estaba mostrando la misericordia y la gloria de Dios y a través de todos sus hechos revelando su divinidad Jesús mayor que el templo y si en el templo se trabajaba y no se profanaba o más bien y los que profanaban el día de reposo trabajando en el templo eran sin culpa cuanto más el hijo del hombre será sin culpa porque él es el señor Él estaba haciendo la obra de su Padre. Entonces lo primero que yo quiero que usted entienda es que Jesús es mayor que el templo. Todos los sacrificios que se hacían en el templo, todas las ofrendas que se hacían en el templo, todo el servicio que se presentaba en el templo, no es nada comparado a Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Y además de eso, Cristo era la perfecta ofrenda, mayor que todo, mayor que el templo. Claro, hermanos, al decir esto, ¿qué pensarían los judíos? Jesús no anuló el templo ahí, estaba diciendo que Él era mayor que el templo. ¿A quién se le presentaban los sacrificios? A Dios. ¿Quién es Cristo? Dios ¿Es mayor Cristo que el templo? ¿Es mayor la obra de Cristo que la obra que se hacía en el templo? ¿Profanó Cristo el día No Él es mayor que el templo Lo primero Que hoy quiero que aprendamos es que Cristo es mayor Que todo lo que se hacía en el templo el templo fue importante por cierto tiempo. Pero Cristo, hermano, ya el templo no es importante. importante quién es? Cristo. Aunque era el santuario único, aunque era el lugar donde Dios había escogido presentar los sacrificios para el perdón de los pecados de la gente, Cristo es mayor porque Cristo es el gran sumo sacerdote y Cristo es la ofrenda perfecta. Cristo es mayor que el templo. Y le dice en el versículo 7, citando un pasaje de Oseas 6, 6, Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no contenderías con los inocentes. ¿Qué es más importante? La misericordia o los sacrificios. ¿Qué es más importante? La misericordia o los sacrificios. Misericordia quiero. la misericordia que era más importante la vida de los discípulos o no arrancar espigas en el sábado que era más importante el mantenimiento de ellos el sostenimiento o no recoger espigas es mejor la misericordia. Por eso cuando vamos a ver cómo guardar el día de reposo, cómo santificarlo, ya siendo cristianos, vamos a ver que las obras de misericordia son muy importantes. Son muy importantes. Bueno, nosotros creemos que los policías deben trabajar. Ustedes se imaginan un mundo tan inseguro que Nosotros creemos importantísimo que los médicos deben trabajar los domingos. Que alguien se enferme y no haya médico que lo atienda. Nosotros creemos que los bomberos y los cuerpos de socorro, cuando son programados, algunas personas deben cumplir con su labor. Porque todas las labores de misericordia son, ¿qué? Importantes. Usted se imagina Decir, bueno, los bomberos no trabajan el domingo y se esté quemando una casa. O esté por estallar el gas de la ciudad. Ustedes saben que hace como un año y medio, dos años, se estaba quemando la montaña, la que queda aquí al frente. Y vinieron bomberos, hermanos de Zarzal, de Cali, Jumbo, bomberos de todas partes. ¿Y por qué tanto afán de pagar esa montaña, porque atrás de esa montaña quedan los tanques de gas de Lida Gas y de, bueno, y de otras empresas de gas pero todos los tanques de gas todas las reservas de gas están ahí atrás ustedes se imaginan una emergencia de eso un domingo y los bomberos no trabajen se volcó un bus Y no trabajen los de las ambulancias. No trabajen los médicos, no trabajen las enfermeras. Todas las obras de misericordia son importantes. Creemos firmemente que los que trabajan en obras de misericordia son sin culpas trabajando el domingo. A mí soy pastor. y predico el domingo y qué dice la biblia de los que predican y enseñan dice a los ancianos tenganlos por, por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar o sea que el que predica y enseña que hace? hace ser pastor no es un trabajo o sea que yo el domingo trabajo pero soy qué mire lo que Jesús les dice es más importante la misericordia que el sacrificio Jesús es mayor que el templo Jesús es mayor que todo lo que pasaba en el templo la gente pecaba y el sábado traía su corderito para ser sacrificado, para ser presentado como ofrenda por el pecado a Dios. ¿Era importante el templo? ¡Claro! Todo lo que se hacía en el templo era importante, ¡claro! Era el trabajo y el servicio de los sacerdotes a Dios a favor del pueblo. Lo que estaba haciendo Jesús era el trabajo de Dios en a favor del pueblo la obra de Dios, Jesús mayor que el templo. Lo segundo. Jesús les dice, "Misericordia más que sacrificio." ¿Y quién es Jesús para decir eso? ¿Quién es Jesús que dice que vale más una oveja? ¿Quién es Jesús? para decir que es más importante que un hombre coma que arrancar espigas quién es Jesús es el Señor quién es Jesús el Señor hermano mire imagínese yo como padre de familia tengo tres hijos Y que el domingo no tuviera La comida de mis hijos ¿Es lícito que yo vaya a levantar la comida de ellos? ¿Es lícito? ¿No es lícito que yo procure El bienestar de mis hijos el domingo? Claro que es lícito Eso es misericordia Es más importante de ellos Entonces Jesús está enseñando aquí su señorío su señorío Entonces, ya hemos visto dos cosas más importante que el templo y él es el señor aquí viene ya pues el caso del hombre de la mano seca y Jesús da algunos ejemplos cuando a él le dijeron él, él dijo venga si ustedes van en el camino y una oveja se les cae de un hoyo y es sábado la sacan usted no a decir oye oh, es sábado que bueno que se muere la oveja no, usted la saca ¿Usted dice, vale más un hombre que una oveja o no vale más un hombre que cualquier animal o sí sabemos que sí dice lícito en el día de reposo, hacer bien o hacer mal salvar la vida es lícito hacer el bien claro porque es sano en el día de reposo porque era lícito era que lícito, es lícito hacer bien en el día de reposo mire que Jesús no estaba quebrantando ni enseñando a quebrantar el día de reposo. Estaba hablando que los fariseos habían dicho que no era lícito muchas cosas que sí eran. Y ellos eran unos hipócritas. Así le dijo Jesús, ustedes son unos hipócritas. Más adelante vamos a ver un pasaje donde Jesús era una mujer encorvada. que hacía 18 años estaba así enferma y Jesús la sanó y se enojaron los fariseos y él les dijo ustedes no desatan su burro para llevarlo a beber el día de reposo y yo no debía desatar a esta mujer que hacía 18 años y yo Y le habían añadido al día de reposo muchas cosas que Dios no les había mandado. Entonces aquí es donde viene la tercera cosa. Aquí en el pasaje Mateo no lo dice, pero está en Marcos, que es el paralelo. Marcos capítulo 2. Entonces primero Jesús mayor que el templo. Segundo Jesús Señor del día de reposo. Y tercero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 que los apóstoles recogieran espigas no se estaban beneficiando claro que un hombre fuera sanado en el día de reposo no se estaba beneficiando claro o sea el día de reposo fue creado para beneficio de quién del hombre fue creado para bendición del hombre todas las leyes de Dios son creadas para quien para el beneficio del hombre Dios las creó por causa del hombre. Imagínense hermanos que nosotros tuviéramos que trabajar 365 días al año, ¿cómo terminamos? Fundidos, desgastados, pero Dios nos regaló el reposo para dos cosas, acuérdense lo que dice para reposar de nuestras obras, para que nuestro cuerpo descanse y segundo para que no deleitemos en Él y recibamos todos sus beneficios y eso es lo que estaba mostrando Cristo en el día de reposo cómo era el Señor, cómo estaba bendiciendo a los hombres y a sus discípulos especialmente entonces tres cosas que hoy hemos aprendido ya sabemos que Cristo no quebrantó el día de reposo, ¿por qué? porque Él no pecó, haberlo quebrantado había sido pecar no enseñó a quebrantarlo, lo que fue en contra de muchas cosas que los religiosos de esa época habían establecido que Dios no había mandado. Con esto demostró tres cosas. Primero, él es mayor que el templo. Su trabajo y su obra es más importante que todo lo que se hacía en el templo. Segundo, que él era el Señor. Y tercero, que el día de reposo Él hizo obras para beneficiar a los seres humanos, porque valen más los humanos que los animales. Y aún a los animales los llevamos a beber, los sacamos, los libramos de peligro en cualquier día porque son importantes. Entonces, estas tres cosas quería compartirles por hoy. la próxima El próximo miércoles vamos a seguir viendo algunas cosas de qué dice la Biblia acerca del día de reposo en el Nuevo Testamento Padre gracias te damos por tu bendición gracias te damos por tu misericordia gracias por permitirnos aprender algo más sobre la palabra por permitirnos conocer algo más sobre la escritura gracias porque todo lo que vemos en la escritura nos respalda algo ese Jesús que pisó este mundo era el Cristo, el Hijo de Dios, el que dijo, yo os digo, el que era Señor del día de reposo, mostrando su señorío, mostrando su gloria, mostrando su divinidad, mostrando su poder Señor, muchas gracias Señor, porque hoy hemos aprendido que Cristo es mayor que el templo, toda la obra de Cristo es mayor que lo que podía pasar en el templo, aunque por un tiempo fue lícito y fue importante, hoy en día nosotros sabemos que todo sacrificio lo hacemos a través de Cristo, sacrificio de alabanza decir, fruto de labios que confiesa en su nombre, todo lo que nosotros presentamos a Dios es por medio de Cristo, gracias por darnos claridad hoy Padre, de que Jesús no quebrantó el día de reposo, ni mucho menos los enseñó a quebrantar, muchas gracias por enseñarnos la Palabra, y por ayudarnos a descansar en ella, en el nombre precioso de Jesús, amén, amén y amén.